101.4 La Radio de Elche La Glorieta Con Rosmar y Alonso Son las nueve en punto de la mañana, tenemos 18 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa, La Glorieta, de este martes 19 de octubre. En la tertulia política de hoy abordaremos con las portavoces de los grupos Compromiso y Ciudadanos los presupuestos generales del Estado, las inversiones en carros, el derribo del viejo hotel de Arenales o el centro de envejecimiento anunciado por el presidente del Consejo, Para Elche, un centro de investigación sobre el envejecimiento para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores. El alcalde Carlos González ha aplaudido la apuesta del gobierno valenciano. La consellería ha mantenido una toma de contacto con empresarios y universidades para marcar la hoja de ruta de este centro. El primer paso para su puesta en marcha ha sido la creación del Patronato Fundacional bajo las siglas ICAR. El alcalde aseguró ayer por la tarde, durante el acto de presentación de esta fundación en el Parque Empresarial, que este es un proyecto estratégico y de futuro para la provincia. Escuchamos al alcalde Carlos González. Es Una apuesta de la Generalitat por la provincia de Alicante, por el eje de la prosperidad constituido por el aeropuerto, IFA, el Parque Empresarial y Torrellano, y es también Una decisión comprometida de muchos empresarios de la provincia de Alicante y, en especial, de muchos empresarios de Elche, a quienes agradezco el compromiso y la implicación por lo que representa, por lo que conlleva, por lo que va a suponer para el futuro de la provincia de Alicante y, en concreto, de nuestra ciudad. Y, desde luego, es un gran proyecto de provincia que se crea que va a nacer en Elche y que va a tener importantes repercusiones, indudablemente, para nuestra ciudad. Y hoy también comienza el derribo de las ruinas del viejo Hotel de Arenales al haber concluido los trabajos previos para la retirada del material peligroso. Hoy entra, por tanto, la maquinaria pesada para la demolición del esqueleto. La Edil de Urbanismo y el alcalde tienen previsto desplazarse en estos mismos momentos hasta el lugar para presenciar la desaparición de unas ruinas que han supuesto un punto negro en primera línea de playa para el litoral ilicitano. En nuestra ronda de noticias les contaremos cómo se está procediendo. ...al derribo esperado durante décadas... ...también hoy se va a proceder a la lectura del manifiesto... ...de la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama... ...AMACMEC, con motivo del Día Mundial de Lucha... ...contra esta enfermedad... ...se espera que los lazos rosas inunden hoy las redes sociales... ...y el Mercado Central ha colocado huchas de color rosa... ...para recaudar fondos, con motivo de ayudar a combatir este cáncer... La consellera de Sanidad ha destacado el programa de prevención de cáncer de mama porque permite detectar en la comunidad valenciana cerca de 20.000 tumores desde su inicio. El programa comenzó en el 92 y desde entonces se han realizado más de cuatro millones y medio de estudios mamográficos. La consellera Ana Barceló ha asegurado que siguen insistiendo en la importancia de participar en el cribado de cáncer de mama porque es fundamental para la detección precoz y para mejorar. ...la calidad de vida de las pacientes... ...en caso de que necesiten tratamiento... ...el descenso de la mortalidad por cáncer de mama... ...en la Comunidad Valenciana... ...desde la implantación de este programa sanitario... ...se estima en un 28%... ...pues bien, hoy intentaremos abordar este tema... ...en nuestro programa La Glorieta... ...en el que además... ...entrevistaremos al joven estudiante Iván Peñafiel... ...por el premio obtenido... ...en un concurso europeo de historia para jóvenes... ...eso será sobre las 10 de la mañana... ...ahora... Pues comenzamos con la música de la gran Celia Cruz. Una bonita mañana porque hay que gozar de todos los momentos. ¡Qué lindas son las mañanas de mi Cuba primorosa! ¡Qué bella la tal de esta tierra tan hermosa! Pero qué bellas son sus palmeras con su que esta tierra tropical. ¡Vamos! Preciosa que vamos a convachar, por eso cuando escuchen mi lira y el regón me te cantar, ven a gozar mi guajira, vámonos. Teleelch Radio Marca Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje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 Pasan 7 minutos de las 9 de la mañana y vamos a ver cómo suena Reír, la canción con la que el pequeño Levi Díaz va a representar a España en el Festival Junior de Eurovisión. Uh -oh. Ven, vamos hacia aquel lugar donde nace un nuevo sol y se iluminan nuestros sueños. Ven, Nuestras voces se unirán, nuestras manos forjarán Cristal en un mundo nuevo Hey tú, ya no sientes miedo Se duele por dentro, todo pasa pasará Vamos, tómame la mano Este es el momento Vamos a reír Het is het De la revolución. Vamos, tu en yo Se puede empezar Si tú crees que Los sueños hacen realidad Vamos a beijar Es hora de empezar Vamos a beijar Esta es la revolución. Ven Vamos hacia aquel lugar Donde crece la amistad Y se asciende la esperanza Hey, tu Por dentro todo gaat pas pasará. Vamos, We la mano. Este huis. We gaan weer 101.4 Telehelp Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan eh, minutos para llegar a las 9 y cuarto, son las 9 y 11 de la mañana... ...y antes de la tertulia de todos los martes, esa tertulia política... ...vamos a seguir eh, disfrutando de la música y en esta ocasión... ...vamos a recordar a Concha Márquez Piquer, porque falleció ayer... ...a los 75 años de edad, la música de esa mujer, hija de la conadillera... Concha Piquer y del torero Antonio Márquez. se rubio como la cerveza su pecho tatuado con un corazón y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón y ante dos copas de agua ardiente Sobre un manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Oh, mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer: es el recuerdo del pasado que nunca más a devolver. Ella me quiso y me olvidaron. En cambio yo no lo olvidé, ni para siempre iré a Con este nombre de mujer. El se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo allí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante que yo lo he pedí. Errante lo busco por todos los puertos. A los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscando lo fiel. Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador. Una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor mira su nombre tatuado en la caricia de mi fe. A fuego la elito, lo he lo nueva marcado y para siempre iré con él. Quizá ya, ya tú me has olvidado. En cambio yo no te olvidé y hasta que no te haya encontrado sin descansar. Eh. Buscar. Escúchame, marinero, y dime qué sabes de él. Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí. Sabor me píe Si te lo encuentras marinero dile que yo... bueno.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 I should El dijous 21 d'octubre, sèptimes jornades de salut en l'àmbit comunitari. Taules redones, conferències i tallers sobre actuacions en salut mental i emocional. Alimentació i exercici físic, mediambient, salut sexual i addiccions. Tot allò que afecta la nostra salut. Si t'interessen, inscriute i presenci en línia en elche.es barra jornada salud. Elche servei de dinamització comunitaria, Ajuntament d'Elche.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 101.4 Teleelch Radio Marca Todos los martes en la glorieta Tertulia Política Bien, pues es martes 19 de octubre y tenemos ya la tertulia política, lo hemos, dicho, lo hemos avanzado al principio del programa. Hoy contamos con las portavoces de Compromiso y Ciudadanos para abordar muchos de los temas de actualidad y queremos comenzar con los presupuestos generales del Estado porque se han criticado por parte del de Partido Popular que los ha calificado de insulto para Elche. ...y de otros partidos políticos... ...el alcalde por la boca pequeña... ...quizá también ha dicho... ...que no son los adecuados para la ciudad... ...y que por eso quieren reclamar... ...al Consejo... ...que al menos puedan eh, hacer hueco... ...a esa Ronda Sur... ...a la inversión de la Ronda Sur... En los, ...en los presupuestos de la Generalitat... ...veremos cómo queda... ...pero para ello... ...pues tenemos como hemos dicho... ...a las portavoces de Compromiso y Ciudadanos... ...para avanzar un poco más... Eh, ...el contenido de estos presupuestos... ...del Estado... Eh, con nosotros se encuentra la portavoz de Compromís, Esther Díez. Buen día, Esther. Buenos bon, días. Muy bon, buen día. Y la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días. Bien, Esther, eh, desde el equipo de gobierno hemos visto al alcalde un poco tibio en criticar estos presupuestos generales del Estado. Compromís los criticó ayer. ¿Realmente son un insulto para esta ciudad? Bueno, yo creo que el problema es que vuelven a discriminar a los ilicitanos e ilicitanas. Ayer, precisamente, desde Compromís Pérez presentábamos la moción que vamos a proponer para este pleno en el que hablábamos de esa falta de financiación de la comunidad valenciana, que es una problemática que nos afecta en el día a día porque afecta a nuestros servicios públicos y a las infraestructuras. Lo que esperábamos era que, como mínimo, el Gobierno Central, en este proyecto de presupuestos generales del Estado, hiciera una propuesta de inversiones que compensara eh, pues eh, esa falta de recursos que arrastramos desde los años 80. Y Pues, al contrario de lo que hubiéramos merecido, lo que hacen es volver a relegarnos a la cola de esas inversiones por habitante, una situación que es absolutamente insostenible. En nuestro municipio hay infraestructuras pendientes desde hace décadas. Lo es, por ejemplo, esa conexión ferroviaria del aeropuerto la Alter, la finalización de la Ronda Sur, la mejora en general de la red de cercanías, que es una de las más antiguas de España y que está pendiente de esa electrificación y de ese desdoblamiento de la vía. Hay otras cuestiones también pues, que nosotros defendemos referentes a la Dama o la financiación del Palmeral y no aparecen en esos presupuestos y eso no puede ser de ninguna manera. Yo explicaba ayer que una cosa son las declaraciones que hizo el alcalde, eh, ...fue una clase del alcalde, no en nombre del gobierno municipal... ...porque no es algo que eh, trabajáramos conjuntamente... Eh, yo en lugar de esperar que sea el Consejo quien compense esa falta de inversiones a través de ese fondo de 300 millones que se le ha otorgado lo que creo es que esas inversiones que están pendientes para el SE tienen que aparecer de manera individualizada en los presupuestos generales del Estado y así nuestro compañero Joan Baldoví lo va a reclamar en las enmiendas que presentemos. Otra cosa es que desde luego en ese fondo que tenga eh, la Consellería de Política Territorial haya inversiones importantes en el SE para promover la movilidad sostenible, eso desde luego pero esas inversiones tenemos que definir que estén individualizadas o sea, eh, o sea que eh, lo que he entendido es que van a llevar ustedes al pleno del lunes una moción para pedir a sus socios de gobierno el PSOE que se impliquen al resto también de los grupos eh, políticos que se impliquen y sean más reivindicativos a la hora de exigir al gobierno de la nación que, que no se olvide delche de sí, en este caso es en concreto por la necesidad de hacer esa reforma del sistema de financiación autonómico. La moción versa sobre esto. Pero es verdad que ha coincidido ¿no? en el tiempo eh, pues ese trabajo que se está haciendo, no solo desde las formaciones políticas, sino también desde la sociedad civil, para reclamar esa, ese cambio del sistema de financiación. Ha coincidido además digo, pues, con esta mala noticia que nos hemos encontrado en los presupuestos generales del Estado. pues ¿Qué puede esperarse del en el pleno del lunes, Eva? Bueno, pues no lo sé, la verdad, porque <risa> ya el año pasado, bueno, no, el año pasado llevamos muchísimo tiempo, como ha dicho este, reivindicando esas infraestructuras que son necesarias para Exacto. Elche, que no son de este año, que esa sorpresa que nos hemos llevado no nos la hemos llevado solo este año, que llevamos muchos años llevándonos, pues esas desilusiones eh, relativas a, lo, a las inversiones para nuestra ciudad y que no vienen nunca. Sí que es verdad que el alcalde todos los años se compromete en que es una reivindicación eh, que él está llevando al gobierno de España pero esas reivindicaciones no se pueden suplir eh, con las inversiones que vayan a hacerse desde la comunidad Valenciana, porque una cosa es la inversión eh, que tiene que realizar el Estado en los presupuestos generales y otra cosa es el fondo que se destine a nuestro municipio. Lo que sí que es cierto es que estamos a la cola de toda España, que ya lo veíamos que la provincia de Alicante y, por lo tanto, también nosotros estamos eh, en, al final de todas las provincias de España en cuanto a inversiones. Entonces, eso eh, tenemos que cambiarlo. Como ha dicho Esther, es verdad que es una cuenta pendiente que tenemos desde hace muchísimo tiempo nosotros el año pasado desde la oposición pedíamos esa unidad que además creo que, que es que no solo la debe de pedir la oposición o sea El alcalde en alguna ocasión ha pedido esa unidad para reclamar todas esas infraestructuras, lo que no podemos hacer es sentarnos y esperar a que el gobierno eh, nos dé traslado de los presupuestos para saber lo que va o lo que no va. Yo creo que antes de que se elaboren esos presupuestos y que se negocien esos presupuestos, el el, en este caso el gobierno municipal o el alcalde en su caso, es el que tiene que trasladar al gobierno de España lo que queremos para Elche y exigirlo. ...pues como hay que exigirlo, no a media tinta... ...yo creo que las cosas hay que ponerse serio... ...son infraestructuras, como dice ella... ...que son tercermundistas... ...que llevamos mucho tiempo reclamándolas... ...y que para una ciudad como Elche... ...que recordemos que es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana... ...pues eh, es que sobra todo lo que se diga... Del, ...del pequeño esfuerzo que se tiene que hacer... ...es que debería de ser superior. Sí, además si me permitís un apunte... ...hay cuestiones especialmente sangrantes... ...como es el caso de la conexión ferroviaria del aeropuerto de la Altez. ...el año pasado eh, nosotros pactamos con los grupos del gobierno... Bye. <laughs> que se incluyera esa partida. De hecho, tenía una financiación plurianual que para 2022 tenía que ser de 10 millones de euros. El año Por pasado era el proyecto, ¿no? Sí. El, el, bueno, el año pasado ya se contemplan 5 millones de euros y para este 2022 10 millones de euros y en lugar de eso pues la partida eh, deja de estar, lo cual digo es especialmente sangrante. Una vez el compromiso de hecho ya estaba y en el presupuesto del año anterior había aparecido esos esas inversiones plurianuales que eran las únicas que iban prácticamente en los, los presupuestos. Bueno, no llevaba el presupuesto el año pasado prácticamente no parecía nada más que eso Bien, pues van a exigir una mayor reivindicación a los socialistas en el pleno del lunes pero también ustedes pueden hacer algo porque tienen diputados, representación bueno, claro, nosotros... parlamentaria y eso es lo que les iba a preguntar Joan Baldoví, ¿qué puede hacer en el Congreso de los Diputados? ¿Qué va a hacer Si va a enmendar estos presupuestos y va a reclamar precisamente todas esas inversiones que has enumerado, Esther, que nos las conocemos ya de dedillo, eh, mejoras del ferrocarril, la conexión del aeropuerto, la Ronda Sur, por desgracia. O, o solamente va Oye, a añadir una o dos, y luego le, la misma pregunta para los diputados de pues, Ciudadanos. Pues eh, mi compañero Joan Baldoví ya ha explicado que él no puede apoyar los presupuestos generales del Estado en las condiciones que están actualmente y con esa falta de inversiones para la provincia de Alicante. Por tanto, eh, desde luego, vamos a presentar una batería de enmiendas que corrijan eh, esa discriminación que estamos sufriendo y en el que, desde luego, eh, lo que vamos a reivindicar es que aumenten esas inversiones digo, para, para el municipio de Elche, para el conjunto de la provincia de, de Alicante y después también pues haremos esa fiscalización de que esas inversiones se ejecutan, no vale solo que estén sobre el papel en el presupuesto, sino que después esos proyectos se tienen que desarrollar, que es lo importante. De hecho, eh, pues eh, hace eh, algunas semanas hemos registrado una pregunta para saber cómo iba precisamente esta conexión ferroviaria del aeropuerto la Altec para que el Ministerio de Transportes diera cuenta de cómo estaban haciendo esos trabajos que se han comprometido a realizar. Y desde Ciudadanos, ¿presentaréis enmiendas para que, incluir esas infraestructuras olvidadas para Elche? Por supuesto, el año pasado también se presentaron enmiendas, las presentamos a través de nuestros diputados nacionales y este año pues, actuaremos eh, del mismo modo. Tenemos a Juan Ignacio López Vázquez, y a María que, que trasladarán las enmiendas. Eh, de hecho, tenemos reuniones para valorar desde toda la provincia de Alicante, no solo desde Elche, las enmiendas que se van a presentar a esos presupuestos. El año pasado se emitieron algunas y bueno, pues veremos a ver cómo funciona. Lo que está claro es que no nos vamos a quedar ahí. Es verdad que, como dice Esther, nosotras aquí desde Elche poco podemos hacer, pero bueno, a través de nuestros representantes en el Gobierno de España, pues haremos lo, lo que corresponde. En esa misma rueda de prensa en la que el alcalde fue muy suave con estos presupuestos generales del Estado, también se le preguntó por ese informe que salió del, del Ministerio de Hacienda siempre o del Instituto Nacional de Estadística, en el que Carrus vuelve otra vez a ser el, el barrio con las rentas más pobres de España. Se le preguntó por Carrus, él dijo que eh, prometió o anunció que hay que invertir en Carrus y por eso le hago la pregunta a Esther como socia de gobierno en estos últimos seis años. Este gobierno de coalición ha realizado suficientes inversiones en el barrio de Carrubos? Bueno, es que en estos momentos nos encontramos haciendo algunas de las actuaciones más importantes que va a tener el barrio en las últimas décadas. Me atrevería a decir. Quiero recordar que en el marco de la estrategia EDUSI, que es esa estrategia que presentamos desde el ayuntamiento y consiguió esa cofinanciación por parte de la Unión Europea, se van a hacer actuaciones tan importantes, pues como por ejemplo la instalación de la creación de ese pabellón adaptado en en el entorno del centro comercial de la Aljub, -Yup. toda eh, esa mejora de la fachada este del barrio de Carrús, esa actuación eh, de Noregario Don Marcos Eyer para modernizar también una parte importante del barrio y, como digo, son actuaciones clave, eh, unas actuaciones transformadoras, actuaciones que al final lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y, aparte, a lo largo de todos estos años, Hemos estado realizando actuaciones como por ejemplo las que se puedan haber hecho eh, en parques y jardines, se me ocurrirá por ejemplo eh, eh, la plaza eh, primero de mayo, Pilar, eh, ah. Pilar Miró, primero de mayo, efectivamente eh, hemos hecho actuaciones por ejemplo de conexión de la línea K1 y K2 que conectan eh, el barrio de Carrús con los diferentes puntos de la ciudad obviamente como no se han hecho las inversiones de mantenimiento en los centros educativos del barrio de Carrús a través del Plan Edifican también, por tanto está habiendo ya estos años eh, actuaciones importantes pero es que además en las que estamos trabajando en estos momentos que se materializarán eh, pues en un corto periodo de tiempo son actuaciones eh, pues, a la de lo que merece el barrio, que es esa transformación que tiene que llevarse a cabo y que van de la mano también, y esto creo que es importante resaltarlo, sobre todo ¿no? por lo que se refiere a ese informe, al final, tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Elx, eh, si algo hemos cambiado de manera significativa desde el año 2015, eh, son esas políticas sociales que garanticen que cualquier persona puede desarrollar con independencia su proyecto vital. Eso pasa, por ejemplo, por mejorar esas listas de espera en dependencia eso pasa por esa mejora en, en educación por ejemplo en, esa, en ese programa de gratuidad de los libros de texto, Todas esas actuaciones también por supuesto revierten en los vecinos y vecinas de Carrus y, y también quiero ponerlas en valor porque al final son las que afectan al día a día de, de los vecinos y vecinas eh, Eva, son suficientes las inversiones bueno, que ha enumerado y las que ha dicho que van a realizar en Carrus, son las, las que necesita la, Las mejoras que ha dicho que van a realizar en Carrus son el compromiso que tenían que iban a realizar y que bueno, estamos empezando a ver por ejemplo Las, las actuaciones en Olegario de Marcos Ayer, sí que es cierto, pero el, las actuaciones que dice que se han ido realizando a lo largo de estos años son, son actuaciones del día a día de cada barrio de, cada, de, de nuestro municipio, el mantenimiento el arreglo de, pues, de parques parque no, ¿eh? sí. bueno, lo del autobús ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión y todavía habría que, re que realizarme algunas mejoras más importantes como YAL, hemos estado viendo, también, ¿no? Eh, pero sin embargo, sí que es verdad que lo que estás diciendo, que si se están arreglando parques, que si se está... la actuación que se ha hecho desde IWES, eh, etcétera, todo eso es que son actuaciones que había que hacer y son, además... Eh, actividades que se tienen que desarrollar en el día a día de un ayuntamiento ¿no? que son las actuaciones de mantenimiento sí que es verdad que luego eh, hay compromisos que, a los que se llegó a través de los edus y que hay que, de, que, hay que desarrollarlos porque es que si no, eh, no se puede, el dinero se perdería y que por lo tanto pues tendrán que acabarse antes de que finalice la legislatura pero bueno, eh, yo creo que Carrus sí que necesita muchísima inversión además lleva, tiene muchísimos habitantes y por lo tanto lo que tenemos que intentar evitar es que cada año eh, aparezcamos en ese ranking de, los, eh, de, una, de, de uno de los barrios más pobres de toda España que yo creo que muchas veces no, no refleja la realidad del municipio. Cuando También ha dicho que, decirle, que Carrus eh, necesita mucha inversión necesitaba el Palacio de Congresos porque parece que ya no va a ir en Highton. Desde, desde Ciudadanos y yo en concreto yo siempre he dicho que en Carrus lo que hacía falta era un gran centro social, un centro eh, uh -huh. que albergara, que fuese multidisciplinar y que, a, que a, de, albergara muchísimas actividades de diferente índole porque yo creo que eso es lo que pedí Los, los vecinos del barrio. Yo creo que no pedían un centro de congresos. Algunos sí, sí que es cierto, ¿sí? que, pues que algunos sectores del barrio sí que pedían esa inversión, pero yo creo que lo que quieren es un centro adecuado a las circunstancias del barrio uh -huh. y en el que puedan acudir para realizar todo tipo de, de actividades los vecinos. Pues el equipo de gobierno ha renunciado a ese palacio de congresos, pero no a esa infraestructura sociocultural. O sea, eh, ustedes o sus socios de gobierno, el PSOE, ha dicho que. ¿Van a compensar a este barrio por llevarse el Palacio de Congresos a otro solar? No sabemos dónde, pero dice el alcalde que la decisión ya está tomada y que en breve eh, se dará a conocer por parte del, del presidente de la Diputación y alcalde. ¿Usted conoce ya el emplazamiento? Eh... Bueno, yo eh, entenderán que esa es una, Los, una, respuesta que daremos cuando esté, no, una respuesta que daremos como gobierno cuando esté eh, totalmente cerrada. En todo caso, lo que decimos desde Compromiso es que Carrus merece una infraestructura de ciudad y eso es lo que vamos a seguir reivindicando para este solar de Highton, que hay una infraestructura de ciudad que eh, además de, bueno, de atraer al resto de ciudadanos del municipio y también de, de otras ciudades al barrio, que consiga ese carácter transformador en un núcleo esencial, comercial, como es la avenida de Novelda. Y por tanto, desde luego, lo que vamos a seguir reivindicando es que esa eh, una infraestructura de ciudad se ubique en este emplazamiento. Pero, eh, ¿la financiación de dónde va a salir? ¿Van a reclamársela, exigírsela a la diputación como al principio se dijo, aunque ahora se haya rebajado ese nivel de exigencia? Bueno, nosotros entendemos que la Diputación tiene fondos suficientes y adeuda eh, deuda elche muchas inversiones también a lo largo de las últimas décadas como para que pueda financiar otra infraestructura en nuestra ciudad y así lo vamos a reclamar. De todos modos, el anterior legisla a final de la anterior legislatura, si no recuerdo mal, yo creo que fue al final de la anterior legislatura cuando se presentaron los proyectos edusi en Carrús, justo un mes o dos antes de que se anunciase que el centro de congresos iba a ir ahí, a ...había una inversión de los Edusi... ...en Carrus precisamente... En, ese, en, ...en esa ubicación para un centro sociocultural... ...un centro social que necesitaba el barrio... ...o sea que en un principio... Eso estaba planificado. Sí, pero como se hizo la propuesta denunció, por parte de la Diputación, exacto. se cambió, se cambió. Y, y ese dinero se destinó a otra actuación. Ya, pero quiero pero decir en todo que caso, ese proyecto ya estaba pendiente. En todo caso, como digo, entiendo que la Diputación tiene fondos y además eh, merecemos esas inversiones que sí que ha llevado a cabo en otras ciudades como Alicante, pues lo que haremos es reivindicar que esa infraestructura de ciudad eh, se acoja en el barrio de Tarrús. Reivindicar, eh, exigir, reclamar. En fin, reclamar, veremos cómo va el asunto, aunque el alcalde fue muy claro, dijo que primero el Palacio de Congresos y después la reivindicación bueno, o las reclamaciones desde, para esa compensación. Desde la, desde la Diputación ya hemos visto que se están buscando modelos eh, por distintas, distintas ciudades de España para para determinar cómo van a ser los auditorios tanto de, de Alicante como de Elche o sea que también desde la Diputación vemos que se están realizando actividades y que se está moviendo el asunto, que tienen esos fondos ya pre, eh, preparados para ese centro de congresos de Elche y que espero que, como nos han prometido ¿no? porque ha habido un compromiso por parte de la Diputación que cuanto antes se lleve a cabo claro, Hay que pensar que llevamos dos años hablando de, de esta cuestión. Bueno, llevamos de esos eh, dos años del mercado central no sé cuántos o sea, Sí, pero que... bueno, ahí tenemos actuaciones y un contacto resuelto en este caso hubo un anuncio por parte del Andrío, presidente de la Diputación y aún no se ha materializado nada, ni siquiera se ha empezado ese eh, proyecto o anteproyecto de lo que tendría que ser el edificio. Por tanto, creo que lo primordial es desencallar la ubicación. Nosotros, como Gobierno municipal, hemos puesto toda la voluntad y, al final, hemos en, bueno, apostado porque el tuviera esa infraestructura que entendemos que nos va a permitir eh, pues, ser un referente también en turismo congresual y acoger otro tipo de actividades uh -huh. que solo son posibles en un edificio de este tipo. Y, eh, como digo, ahora lo que toca es que la Diputación se ponga las pilas y desarrolle el proyecto y haga una realidad lo antes vale. posible. Ustedes han renunciado al solar de Highton para desbloquear este proyecto. Sé que la decisión, el anuncio pertenece al presidente de la Diputación y al alcalde, pero ¿nos podría confirmar, Esther, si eh, la decisión ya está tomada, si ya está ¿Ya hay un emplazamiento que ha nacido del consenso? Porque el alcalde está diciendo que en breve, en breve, en breve, pero han pasado ya casi un mes desde sus declaraciones. Bueno, hay eh, algunas propuestas, yo creo que están muy bien encaminadas y faltan saber que, que puedan confirmarse del todo. Bien, por eso vale, es ya nos en breve, enteraremos, porque ya nos falta, falta confirmarlo del todo. Pues eh, también vamos a hablar de otra reunión importantísima, la que mantuvo el alcalde mmm, con los placeros. La pasada semana, usted no estuvo, pero supongo que le informó su socio de gobierno sobre cómo fue esa reunión y sobre la propuesta que presentó el alcalde y el responsable de Pimesa a los placeros del mercado provisional para convertirlo en definitivo. ¿Están ustedes de acuerdo en llevar a cabo un proyecto emblemático que eso supondrá, no sé si, subir a alguna altura en el edificio actual? del mercado provisional dejarlo definitivamente en la ladera del río reurbanizar el entorno y hacer un aparcamiento subterráneo bueno es una decisión que hemos tomado como gobierno municipal efectivamente pues el alcalde me ha trasladado que la reunión había sido positiva con los placeros y eh, al final lo que entendemos es que nosotros desde luego no hubiéramos ubicado inicialmente ahí ese mercado provisional pero ahora es una infraestructura que de alguna manera ya se ha consolidado eh, a los placeros por pues, eso no quieren volver al edificio original y por tanto en un momento en el que necesitamos desbloquear la situación yo creo que al final eh, la mejor ubicación es la que tienen en estos momentos también porque no hay una alternativa en el entorno para poder ubicarlos y es que eso es una, una realidad que no, no hay otro espacio donde puedan situarse y por tanto ahora lo que tenemos que hacer pues es a esa infraestructura que iba a tener un carácter provisional pues actuar para que tenga ese carácter que al final va a ser definitivo eh, Eso al tiempo que continuamos eh, con la actuación del edificio original. Así que yo creo que bueno estamos todos de acuerdo, placeros, un gobierno sí. municipal en que ese es el camino a seguir. Eh, obviamente... Eh, todo lo que se vaya a llevar a cabo será con los informes preceptivos de la Consejería de Cultura y, que, y de quien corresponda, eh, con la voluntad, desde luego, pues, al final, de desbloquear este tema que llevamos muchos años claro. arrastrando y lo que queremos es zanjarlo eh, ya y, claro. y, y, y, bueno, y darle ese carácter definitivo a la solución. Es importante que haya voluntad, pero es muy importante cómo se va a diseñar el proyecto para ilusionar a los placeros, porque al fin y al cabo estamos hablando de que ustedes van a tener que redactar un nuevo proyecto de mercado central en el provisional. ¿Qué condiciones pone compromiso? Porque... Bueno, las condiciones son las que, las que marca la ley y lo estaba diciendo. Desde luego habrá que tener en cuenta todas las afecciones posibles, pero, pero, eso, no ya lo, pero eso ya lo marca la normativa y, por supuesto, eso habrá que cumplirlo. Así que, teniendo esto en cuenta, eh, pues, trabajaremos de la mano de los placeros para que el proyecto sea para todos lo más satisfactorio posible y también para los vecinos del entorno, por supuesto. ¿Pero tienen el permiso de la Confederación del JUCAR? De, eh, de conseguir que sea definitivo en esa ladera? Bueno, ahora hay que ir trabajando todo el ámbito de la documentación y demás, que digo que en, en estos procesos pues, suele ser largo, como nos ocurre, sí. en las actuaciones urbanísticas, y, eh, y en eso es lo que estamos en estos momentos. Eva, ¿cómo lo ve? Bueno, pues yo veo que... Porque tiempo... la pregunta última es, ¿tienen permiso para hacer ese, convertir ese mercado provisional en definitivo? Bueno, yo entiendo que todavía no tendrán permiso, es una decisión que acaba de tomarse, entonces ahora habrá que empezar a hacer todos los trámites y a mover todos los papeles. Yo considero que, y ojo, que yo desde el principio he dicho que los placeros estaban muy contentos en la nueva ubicación en la ubicación actual, que como dice Esther ya no es tan nueva, porque ya lleva un tiempo uh -huh. que sí que no querían volver creo que es necesario contar con los placeros porque como bien has dicho eh, ellos están ilusionados en seguir trabajando donde están y quieren ver, esa, mate, ver materializarse esos proyectos, ¿no? para no estar pues, con la duda siempre de qué es lo que va a pasar con ellos, qué es lo que han tenido hasta la fecha, entonces eh, a mí me parece gracioso y no por ello lo voy a criticar si hicieran el, el mercado central ahí, me parece gracioso que hasta hace nada, esa era una ubicación que había que eliminarla porque no se podía construir, porque estaba en la ladera y porque no era, no era viable incluso han habido procedimientos en contra de la terraza, etcétera, para quitar la terraza y ahora de repente es la mejor ubicación de todas No y la terraza está legalizada y está legalizada, entonces eh, yo con eso no quiero decir que, que critique que se vaya a hacer ahí, lo que pasa es que bueno, pues unas veces decimos unas cosas y otras veces decimos Bueno, otras. yo creo que sobre eso en el mercado central ciudadano si hay un grupo variado de postura desde bueno, no, de no, no, no, nosotros leímos el, leímos el contrato y una vez que leímos el contrato y vimos que el contrato no se podía modificar en las circunstancias en las que se había firmado dijimos que, que bueno, que quizás eh, había sido un error cómo se hizo, cómo se elaboró y siempre lo he dicho pero que el contrato estaba firmado y era un contrato válido. Pues sí. miren, el contrato se ha resuelto y al final nos han dado la razón instituciones como el Consejo Jurídico Consultivo a la hora de, de resolverlo. Pues sí, la, la cuestión está así, el contrato está resuelto, a partir de ahí ha iniciado el Exacto. proceso judicial. Ha desplazo. iniciado un proceso judicial que no sabemos cómo ha a Pero es importante porque los placeros, ustedes han desbloqueado las relaciones con los placeros, los placeros están con el Ayuntamiento y a la espera de mm, ilusionarse con el proyecto que ustedes le presenten. Sí, en todo caso, quiero recordar que lo que no se va a hacer es ampliar el volumen y la ocupación de ese entorno. ¿eh? Eso sí que también quiero dejarlo claro. Ampliar raro, es pero... elevar, sí, elevar, Bueno, altura. en general, ampliar la capacidad que tienen en estos momentos. La ¿eh? que metros, es, eso, o sea, eso también es importante. que Se que quedarán que con se va... los metros actuales. Sí, la idea es que sobre la superficie actual es donde se actúe para dar otro carácter, pero en todo caso no se va a ampliar la ocupación de, de todo ese entorno de. Es decir, de, que no hay, del país de una planta más, no. ¿Esa es una decisión del equipo de gobierno o de compromiso? No, una decisión conjunta de, sí, del gobierno municipal. Del gobierno de coalición. Eh, eh, le estaba diciendo que mientras... Eh, estos son los pasos que hay y ahora queda ese concurso de proyectos o de ideas, como quieran llamarlo, para ver qué se hace con el mercado, con el viejo mercado. El alcalde en la entrevista aquí dijo sobre si se va a derribar o no el viejo mercado que mm, se va a proponer proteger algunos elementos arquitectónicos. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Compromiso quiere o no quiere que haya derribo del viejo mercado? Bueno, tiene que mantenerse desde luego la parte que sea protegible del edificio y en eso estamos de acuerdo los socios de gobierno y así vamos a encarar el futuro del mercado central. Hay que tener en cuenta que hay que retranquear algunos metros la infraestructura actual, pero desde luego todo aquello que se pueda mantener se mantendrá para que al final, pues... Eh, eh, ese patrimonio que tenemos respecto al edificio del mercado central, pues pueda perdurar de la manera que, que mejor podamos conservarla. Pero o sea, con lo que ha dicho Esther, usted visualiza cómo no, va a quedarse el mercado. No lo visualizo, y yo no lo visualizo porque de todos <risas> modos cuál es la parte protegible. Quién lo todavía no se ha determinado. Estamos trabajándolo con, también Entonces, con la, con la Consejería con de Cultura. Por tanto, eh, bueno, es, un, es una cuestión, como todas las cuestiones urbanísticas, pero es tan particular que lo necesita que pasa. De mucho trabajo en detalle. Y, pero desde luego sí que, pero saben, que pero saben que hay... Eh, movimientos ciudadanos también a favor sí, sí, de, de esa sí. conservación, de la parte que pueda ser protegible del edificio y eh, esa, en, en esa es la línea en la que estamos trabajando el gobierno municipal en estos momentos. Lo que pasa es que yo entiendo que esa... esa... Esas ideas, ¿no? ese concurso de ideas tendrá que tener en cuenta Uy. esa protección que, no, que se determine antes claro, de presentar ningún proyecto, no mucho, con lo cual tendremos que esperar todavía bastante veremos, tiempo. Veremos, no hay mucho tiempo. Aquí nos quedan cuatro minutos para poner el final, porque hay comisiones de pleno y tenéis que marcharos. Pero hablando de derribos, eh, parece que vamos a tener ahí un punto negro, el, mercado, el viejo mercado central en sí. la zona centro, pero por fin hoy, se inicia la desaparición de otro punto negro en el litoral, el viejo eh, eh, Hotel de Arenales. Esther, eh, la concejal de urbanismo y el alcalde están ya allí, viendo un hecho casi histórico, son 40 años de tener una defesión en primera línea, Usted no puede... Eh, Se hubiera trasladado... <risa> si no hubieran venido a la tertulia política... Estarían tengo, las dos allí. Tengo comisión de pleno sé, que... sí, sí, sí ¿eh? Sé, que presido. Presido además esa comisión ah, vale. de pleno... Que, que da comienzo ahora a, a las 10. Desde luego, eh, es una muy buena noticia... Porque eh, pues todos los vecinos... No solo de Arenales, sino el conjunto de Elche... Visitantes, estábamos deseando... El poder acabar con ese esqueleto. Yo quiero recordar que desde Compromís... Lo que defendimos en su momento es que pudiera haber una permuta eh, y el hotel se ubicara en otra parcela que podía cogerlo en Arenales, que no estaba en esa primera línea de playa con la afección que eso tiene desde luego para nuestra costa y desde luego es la opción que seguimos poniendo encima de la mesa yo creo que nos abre muchas posibilidades, permite también una integración paisajística de la costa pero además eh, evita eh, pues, eh, esa presión sobre un enclave único como es la playa de Arenales. Eva Bueno, yo desde Ciudadanos siempre hemos dicho que era un problema que estaba enquistado como bien ha dicho Esther y que había que darle una solución eh, cuanto antes los vecinos de Arenales están muy, muy contentos porque bueno, pues ahora a partir de ahora van a tener eh, un paseo y una zona litoral despejada sin, eh, sin ese edificio que ya no solo dañaba la vista, sino que también ocasionaba peligro para las personas que estuviesen en las proximidades porque estaba prácticamente derruido y entonces eh, podía conllevar también problemas a A, la, a los vecinos de, de Arenales uh -huh. que paseasen por ahí, que estuviesen por la zona con lo cual pues también uh -huh. hay que congratularse de la decisión, pues sí. viene tarde porque han, han sido muchos años también yo creo que de peleas a nivel de ya no solo de instituciones, sino también con los propietarios. Pero este retraso se perdona. ¿eh? Pero esto se perdona, ya tocaba. Lo que tenía que haber, era sí. estar, haber estado hecho y, antes. Y por último, ya que es otra muy buena noticia, ya tenemos Mystery empieza la semana que viene. El sorteo ya se ha producido. Este se lo pregunto porque usted, además de ser portavoz de compromiso, también es responsable de comunicación del Patronato del Mystery El sorteo ya se produjo ayer, hoy se dan a conocer ya los ganadores de de las entradas, ha habido bastantes demandantes ¿Cómo, ¿cómo se ha producido? Sí, han sido más de 2.000 personas las que han solicitado pues, eh, participar eh, ayer se hizo el sorteo efectivamente a lo largo de la tarde fue cuando desde la notaría se, eh, bueno, se nos dieron los documentos que acreditaban que ese sorteo se había realizado y hoy daremos a, a conocer todos los detalles, yo desde luego lo que quiero es agradecer a todos los licitanas que eh, se han inscrito en ese sorteo, pero en general a todos los que ha, han apoyado a la fiesta a lo largo de estos extraños meses en que no uh -huh. hemos podido tener representaciones y desde luego, aunque todos no puedan estar, se nota el calor de toda la ciudadanía contenta de que el Misteri vuelva a estar eh, presente en la ciudad eh, pues la próxima semana ya. Y esperemos, Eva, eh, ustedes siempre son los más críticos, que los mosaicos que han empezado a, a colocar estén Bueno, se nos listos. informó que eran seis o si, cinco o seis días, ¿no? Ya veremos. No sé. Porque está el tiempo un poquito justo cuando... Lo que nos faltaba. Nos que lo sí. que nos faltaba. Menos mal que se pueden librar, si hay algún retraso en las obras, de que no va a ser a puerta abierta a bueno, las pero representaciones. De todo modo, lo suyo sería que, que eso estuviese finalizado. Y si se preveía que no iba a dar tiempo, que se hubiesen esperado después. No, son sí muy voy, valientes. Eh. Esperamos que sí. Son ustedes <ríe> muy valientes valientes, ¿eh? muy valientes. Pues este es 10 Eva Crisol, gracias por venir. Muchas gracias. Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche.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 con Rosmar Alonso Quedan 7 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros vamos a seguir disfrutando después de la tertulia política de la música que hemos seleccionado para hoy y es que también tenemos que hacer un hueco a un aniversario muy especial porque el musical eterno West Side Story cumple 60 años I like to be in They buy me in America. Everything free in America. For a smokey in America. Oh, hey, I'm Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? The skyscrapers bloom in America. America! Yeah. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrorist apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life, Life is alright in, a right right in America. America. If you're all white in America! Oh. Yeah.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 I'm in America, terrible time in America You forget I'm in America Pues sí, este es el eterno musical Website History Y seguimos con más música de eh, Website History Pasamos a la Orquesta Platería, a Pedro Navaja Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lao Y zapatillas por si hay problemas, salir vola, gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando, a tres manzanas de aquella esquina, una mujer va recorriendo la ACERA entera por quinta vez. Y en un portal entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un coche pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro no las manos siempre dentro del gabán y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar mientras camina pasa la vista de esquina a esquina no se ve un alma que está desierta toda la revina. cuando de pronto pesa sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán y la en dan de andere kant op. En dan de andere kant op. En En de andere kant En dan de andere de andere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 Mientras veía el puñal le huía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, ¡Bum! y pelo navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida, a él le decía, lo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala, pero pelo navaja tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropetando se fue cantando desafinado ik lo que aquí hier bent. mira el mensaje de mi canción. La vida te da glazen. sorpresas te da la vida ay Dios. De dag de zon, de dag van de zon. De dag de zon, de dag van de zon. De dag de zon, de dag van de zon. De dag más de pero hoy dag acabó tu suerte. De de sorpresa, de dag van son sorpresas de da la vida ay Dios la sorpresa, sorpresas de te da la vida cuando 101.4 Tele Elch Radio Marca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 ...la Glorieta, con Rosmar y Alonso... ...pues pasa un minuto de las 10 de la mañana... ...y les damos la bienvenida a quienes nos siguen... ...a través de la señal de Teleelche... ...en los estudios de Teleelche Radio Marca... ...tenemos aquí a un joven de 18 años... ...él es estudiante en estos momentos... ...de la Universidad de Alicante... ...del doble grado de AD y de Informática... ...se llama Iván Peñafiel García... Decimos todos sus apellidos porque Iván Peñaciel García pues, ha conseguido, con su trabajo de investigación realizado en segundo de bachillerato en el curso anterior, Pues un tercer puesto, bien merecido tercer puesto en un concurso europeo de historia para jóvenes. Un concurso que tiene como objetivo hacer que los estudiantes de secundaria y bachillerato reflexionen sobre su entorno. Pues el trabajo de investigación que le ha valido el reconocimiento de este jurado internacional ha sido Elche, el milagro de la crisis, un documental que él ha subido a YouTube y que ustedes también pueden verlo. Merece la pena Elche, el milagro de la crisis. Iván Teñaciel. antes que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Acércate al micrófono. A ver. Ahora, perfecto. Ahora, perfecto. perfecto. Eh, pues Iván, eh, ¿por qué? ¿Por qué Elche es el milagro de las crisis? Bueno, mmm, a la hora de enfocar ese trabajo surgieron muchas ideas. Surgieron ideas desde enfocarlas desde en un ámbito familiar, pero al final hablándolo con expertos de la materia, como lo, pudo, lo pueden ser Miguel Orse, director de la cátedra Pedro Ibarra, y también consultándolo con mi profesor Álvaro Valls, pues al final decidimos que lo mejor era dar un enfoque de por qué esta ciudad, porque el che ha sido el milagro de las crisis, ya que en tiempos que en teoría son recesivos económicamente y socialmente, es donde más ha crecido, en los años 70, cuando en teoría con la crisis del petróleo del 73... Luego es cuando se vio ese mayor boom del calzado, por ejemplo, eh, Nueva Creación, Juan Perán, surgió en el 75 y muchas otras empresas surgieron eso en los años 75, 80, y otras empresas que también vienen de antes, como puede ser Paredes. Ya, eh, Iván, eh, por, has nombrado a uno de nuestros empresarios pues, más emblemáticos, el de Picolinos. ¿Eso significa que este trabajo te ha llevado a entrevistar a empresarios de éxito y empresarias de éxito? Pues sí, efectivamente. Una... De, las, de los mayores reclamos, quizá, de, de mi documental, de mis entrevistas, eh, han sido las entrevistas que he realizado, porque he tenido el, el inmenso placer de poder hablar con Juan Perán, con Andrés Serrano, que tampoco es del sector del calzado, pero bueno, también está ahí, ahí con muchas, muchas empresas aquí en Elche, también con Tony Pastor, la creadora de Couple. Francisco Borja, que bueno, que creo que ya todos los oyentes lo pueden conocer por el Elche Club de Fútbol, por Kelme, por Reebok. y también... Eh, tam con José también, Navarro, con ¿no? Con José Navarro, exacto. De Giuseppo. De Giuseppo y... Porque los vas a tener que nombrar a todos. Sí, sí, sí. <ríe> no te sí, puedes sí. olvidar de ninguno no, de no, los no, grandes. No, no. no ¿Y, y, ¿Y qué has aprendido de ellos? Eh, porque supongo que eh, pudiste preguntarles por su experiencia de cómo se puede uno... Eh, eh, fortalecer cuando hay eh, épocas de vacas flacas, cuando se pasa tan mal, porque las crisis eh, llevan a, a mucha gente a cerrar sus negocios y a estar en la absoluta miseria. Claro, eh, es por eso que queríamos enfocarlo sobre Elche, porque en Elche ha surgido mucho que en esos periodos de crisis estas empresas, sobre todo, y muchas otras empresas, pequeños emprendedores, han sabido ver el filón y saber aprovecharse de qué ha, qué ha cambiado y qué ha hecho que muchos en otros sitios puedan haber quebrado para usar eso a su favor. Por ejemplo, me contaba Juan Perán que él lo que hacía en periodos de crisis era probar de expandirse internacionalmente. Si el producto no se podía vender en España, pues a lo mejor se podía vender en Alemania. Y ese es el enfoque que dan muchos de estos empresarios. Pues me interesa mucho qué te contaron para, para sobrevivir a esta crisis del COVID, porque es también una de las crisis más fuertes. Sí, a esta crisis del COVID eh, todos, todos aclaran en una idea, que es que hay que reinventarse Y ninguno, a ver, ninguno en esta crisis ha tenido como tal ganancias, pero eh, se trataba de salvaguardar las distancias, de un poquito mantenerse en la línea y aprovechar para hacer grandes cambios en las empresas, ya que con estos tiempos la digitalización era algo inminente. Y qué mejor momento que está el mundo parado para de repente abrir nuevas áreas de digitalización. Por ejemplo, Josepo me, con, me, contar, eh, me, estaban, me contaron cuando fui allí a sus oficinas que... Abrieron una división tecnológica entera, eh, la inauguraron el 6 de abril de 2020, en pleno confinamiento. Algo que puede parecer una locura para muchos, incluso me contaban que la policía les paraba porque pensaban que estaban haciendo algo ilegal. Y, y es eso, al final todo surge de digitalizarse, de adaptarse y de saber buscar unas nuevas, las nuevas necesidades que tiene el mercado. Claro, tú has hablado de quienes han hecho posible poner en marcha los motores económicos de esta ciudad, pero Los, los empresarios, pero ¿has tenido en cuenta a los trabajadores que también han sufrido mucho en todas las crisis? Sí, ha sido también algo que hemos tenido muy en cuenta. Lo, ma lo malo, nos hubiera gustado hablar muchísimo más de los trabajadores, pero por temas de normativa del concurso, el máximo tiempo de, de trabajo que podíamos exponer era 30 minutos, por lo cual ya nos costó mucho meter eh, toda la información que queríamos acerca de empresarios y también tuvimos en cuenta eh, el testimonio de un trabajador que Bueno, que había sido afectado por todas las crisis que se encontraba en la calle. Y, y al final, ¿cómo ese trabajador se encuentra ahora mismo en una situación precaria? ¿Y qué planes tiene para poder salir de, de esta misma situación? Claro, porque eh, ¿con qué ejemplo de emprendedor te quedas? Eh, porque supongo que este trabajador eh, se ha quedado en la calle, pero también esos emprendedores... Eh, varios de los que has citado, emprendieron con, con el, la indemnización por despido. Sí, exacto. <risa> es, es justo lo que el mismo Juan Perán cuenta, como con su indemnización del despido es como crea nueva creación. Y, y yo me quedo con, la, con el emprendedor, no ya un empresario o fuera de un empresario, sino aquella persona que en unas circunstancias difíciles capi, es capaz de adaptarse a lo que tiene y con ello ir tirando, ir, ir un poquito más, ir buscando las formas de seguir, de, en lugar de, bueno, eh, todo va mal, no, no tengo nada que hacer, pensar, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y ahí ir, ir un poquito tirando, es con la figura y la idea que me quedo. Son ejemplos, por tanto, a seguir optimismo, esperanza, que es lo último que se pierde, y sobre todo mucho empuje, mucho valor para seguir adelante y emprender. Y sobre todo aprender de los errores. Iván. Pues nos has hablado del contenido de tu programa, pero háblanos del concurso. ¿Cómo fue la idea de presentarse este concurso de historia para jóvenes? ¿Qué ha significado este tercer premio? ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué te han dado por un tercer premio? Pues bueno, la idea surgió de mi profesor Álvaro Valls, profesor de Historia de segundo bachillerato del Lío Sixto Marco, y que me propuso eh, Iván esta este concurso que es eh, a nivel europeo sobre la, la historia, el tema de este año es el trabajo y la crisis si quieres podríamos pensar alguna forma de poder presentarnos y demás y surgió la idea de, bueno, primero nada más me lo dijo ya a las dos horas yo ya tenía un planteamiento con algo que ir poder haciendo algo era un enfoque algo más familiar pero luego lo fuimos macerando y al final surgió esta idea que es la que hemos llevado finalmente a cabo y bueno de premio, estuve recogiendo eh, este tercer premio eh, este mismo viernes en, en Ronda, en la Real Maestranza de Caballería, que es a nivel Espa de España y Portugal los organizadores de este concurso. Vaya, Ronda, qué bonita ciudad. Sí, muy, muy, muy muy bonita, la verdad. ¿Y qué momento, qué día más, más emotivo para tus padres sí, que acompañaron? Obviamente, eh, me acompañaron a recoger el premio. No, Nos invitaron también allí a Ronda de parte de la maestranza uh -huh. y, y me llevé de premio, mmm, bueno, en metálico me dieron 500 euros, pero para mí el verdadero premio ha sido la experiencia que ha sido poder contribuir, por un lado, al, hist a, al testimonio histórico de esta ciudad, como es Elche, y por otro lado, las, eh, los testimonios de de los mismos empresarios, que es algo que para mí va a ser muy valioso al día de futuro. Eso es lo que te iba a preguntar, con todo lo que has aprendido, ¿qué vas a hacer cuando termines este grado? Bueno... Este doble grado. Pues no lo tengo muy planteado aún. Eh, la única cosa que sí que tengo prácticamente planteada es que pues, es irme a estudiar al extranjero, acabar mis últimos años en el extranjero para así eh, llegar aquí más preparada y con una mayor experiencia. Y quizá poder mezclar ese ámbito del calzado con el ámbito empresarial y de la informática, ya que puede ser muy interesante eh, la innovación en ese campo. Hay empresarios que te dijeron en ese documental eh, que, el consejo, que siguieron el consejo de su padre. Eh, ¿Cuál es el consejo que te, da tus padres, que te dan tus padres? Pues el consejo que me dan mis padres es que siempre tenga los pies en la tierra, que siempre tenga la mente fría y, y básicamente que siga trabajando y que sepa elegir qué tiene que venir en cada momento. Pues Iván Peñafiel García, enhorabuena Muchísimas y nos gracias. dejas con ese mensaje de que hay esperanza y que las crisis pues han fortalecido esta ciudad, tanto a los empresarios como a los trabajadores. Gracias. Muchas gracias.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 101.4 Telehelch Radio marca Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto: motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados de 9 a 1 y media. Pide tu cita al 965-4647-21. En Avenida Libertad 60, Juan Agulló, Citroën.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 10 y 17 minutos de la mañana y antes de iniciar la ronda de noticias vamos a disfrutar de más música la de Rosalén y Cetem Cetem, Otro Vals Otro bar, otra copa Otra cara, otro bal, otro día, otra noche que se va, se va, se va a empezar desde cero y mañana será igual, se repite la historia. Y se va, se va, se va. Mejor es celebrar que por ahora es ahora. Mejor es no pensar que igual vendrá lo que vendrá. Elige tu veneno, sea malo y sea bueno. Lo que mata es aquello que dejamos escapar. Mejor es ir por todos y después no queda nada. La vida es una fiesta que no quiere terminar Si duele la cabeza nos preocupamos mañana Porque lo que más nos hiere es el tiempo que se va Si duele la cabeza nos preocupamos mañana Porque lo que más nos hiere En y is es nu? no is er nu? Wat is er nu? Wat is pasar pasar, pasar, is er nu? Wat is er nu? Wat is er nu? Wat is er de Wat la... Elige tu veneno, sea malo, sea bueno Lo que mata es aquello que dejamos escapar Mejor es ir por todos y si después no queda nada La vida es una fiesta que no quiere terminar Si la la mañana Porque lo que más nos hiera es el tiempo que se va 101.4 tele la porque que es el tiempo Radio Marca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 Pues pasan 22 minutos de las 10 de la mañana y ya estamos preparados para hacer la ronda de noticias. Este programa La Glorita comenzó hoy martes a las 9 como todos los días, de lunes a viernes. Y en este martes hemos tenido esa tertulia política con las portavoces de Compromís y de Ciudadanos Ambas, Esther Diez y Eva Crisol, han analizado la actualidad local. Hemos comenzado hablando de los presupuestos generales del Estado que vuelven a discriminar a la ciudad de a los ilicitanos y e ilicitanas, por olvidarse de las inversiones prometidas, eh, comprometidas y anunciadas desde hace décadas. También hemos eh, continuado hablando de ese proyecto que tiene el equipo de gobierno para convertir el mercado provisional en definitivo y por supuesto esperemos que esté a tiempo las obras de instalación del mosaico de Sisto Marco en la fachada principal de Santa María porque los actos en Santa María en torno al Misterio pues, comienzan muy pronto este fin de semana en la semana que viene comenzarán las representaciones extraordinarias pero tenemos la prueba del ángel para el domingo. Son algunos de los asuntos, pero el más importante que hemos abordado en esa tertulia política ha sido la noticia del día. Y es que parece que ha comenzado el derribo del Hotel de Arenales. Marga García estaba precisamente hablando con nuestros reporteros que se encuentran allí en primera línea de playa. Marga, ¿qué te han contado de ese derribo? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como tú dices, eh, la noticia del día y, bueno, en mucho tiempo... Ese inicio, esa, ese inicio de las obras de derribo del Hotel Arenales, donde esta mañana ya ha llegado la maquinaria y ha empezado eh, esa demolición. Bueno, ¡Qué ganas tengo de verlo en imágenes! <risa> ha estado allí el, el alcalde y también sí. la edil de urbanismo, y bueno, pues nos comentan bueno, que ha empezado con un derribo de una de las paredes mm. del hotel, una pequeña muestra de, bueno, de, esa, de ese inicio de una demolición, tan esperada desde hace tanto tiempo por los vecinos de Arenales del Qué Sol. ¡Qué lástima! Yo pensaba que ya con la primera, el primer impacto de la bola, supongo que habrá sido la maquinaria, no sé si es una excavadora no. o una bola. <risa> bueno, yo ya me lo imagino <risa> en plan película. <risa> a lo, a lo grande ya? <risa> pero con lo, el adefesio es que me imagino, solo con tocar o rozar una pared, yo creo cae? que se viene todo abajo, viene abajo. Pero no ha pasado eso, no, no te no. lo han contado. No, no, me han o dicho sea, que una pared. <risa> una pared ha caído. <risa> el esqueleto sigue en Sí, sí. Pues es más fuerte de lo que pensábamos. En, en los años nos ha costado. Bueno, pues ha comenzado el derribo, señoras y señores, y eso es una muy buena noticia y eso nos lo va a contar con más detalle Marga a la una y con todas las imágenes esta noche en el y, Por supuesto, en la web también habrá fotografías y vídeo de la demolición, pero no es la única noticia del día. También la actualización del COVID. Queremos saber si la incidencia baja o sube. Bueno, pues la incidencia sigue bajando poco a poco, no fuera de una, no de una forma, bueno, pues no como en las últimas semanas, pero bueno, ya hemos bajado de esa barrera que decimos, barrera uh -huh. psicológica de los 25 casos, que bueno, sería como esa nueva normalidad que todos estamos ya esperando. Y actualmente esa incidencia está en 22 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuánto tiempo sin escuchar mm. estas cifras? <risa> y bueno, después de esos 17 positivos que se han registrado mm. en los últimos cuatro días en el municipio, eso en cuanto al número de contagios. Respecto a la presión hospitalaria, eso. sí que aumenta ligeramente. Ah, Son nueve sí. personas Vaya. las que están ingresadas, cinco en planta y cuatro. ...en la unidad de cuidados intensivos de los dos hospitales. De alguna forma se tiene que notar la liberación que hemos tenido... Uh -huh. eh, esa relajación porque las restricciones han acabado... ...que es algo importante, solo las mascarillas se mantienen... ...aunque eh, la Consellería de Educación está en estos momentos... ...no sé si ayer o hoy ha anunciado que la mascarilla... Los, ...en los colegios, en los patios de los colegios se puede eh, quitar... Eh, no, no va a ser obligatoria o no va a ser necesaria porque realmente, según la consejera barceló ayer decía que la incidencia de contagios en los colegios ha sido nula, nula en nula. este inicio de curso bueno, es una buena noticia que también la mascarilla se requiere al en aire algunos momentos y manteniendo esa distancia social, así que bueno, bueno pues, eh, poco a poco, <risa> después de más de un año parece que bueno, vamos viendo sí. ya esa luz al final del túnel y lo importante es esa incidencia que ya está por debajo de los 25 casos. Bien esto es en cuanto al COVID, en cuanto a la noticia del día y qué más tenemos en previsiones o en la página de sucesos ¿Qué me vas a contar ahora Marga. Bueno pues antes bueno comentarte bueno, dos apuntes de ayer y vamos es a esa página de las sucesos. Las imágenes del incendio de esa nave de aluminio son espectaculares pero no se produjeron daños no, personales no, vos... pero sí mucho material, daño material. ¿no? Sí fue en la calle, la calle Denia, en la zona de la plaza de la aparadora como tú dices en una fábrica de aluminio y bueno pese a la espectacularidad porque además eran un, una planta baja en un edificio de, de cuatro plantas y bueno los vecinos tuvieron que esperar a que bueno pues que se extinguiera las llamas bueno para, para poder salir es que en las imágenes que nos dieron los bomberos eh, se es juegan la vida los efectivos mm. pero sí sí no hubo que lamentar heridos que bueno esos lo más importante y luego antes de continuar con la página de sucesos eh, bueno dos apuntes mañana inauguración uh -huh. de futur moda Así. en IFA estará el presidente de la Generalitat Hombre, en esa Puch. en esa inauguración y bueno pues desde el sector de los componentes bueno lo consideran pues un espaldarazo para el sector de bueno después de lo difícil que lo han pasado durante todos estos meses qué, de pandemia. Qué ganas, qué ganas tenemos de inicio de, de IFA, de la feria internacional de los componentes, que vaya bien lo del calzado uh -huh. y qué ganas le te, tenemos o les tenemos <risa> a, a, a los representantes políticos, ¿no? En este caso le tenemos a Chimopuch, sí, bueno, porque, porque tendrá que explicarnos eh, cómo se concretan las inversiones. Y si esa Ronda Sur que no viene en el presupuesto general del a Estado, ver si sí que se mete en ese, se fondo especial. en ese fondo especial. Que no debería, que no debería, como ha dicho la portavoz de Compromiso, sí. que hay que reclamarle a Sánchez eh, lo que es suyo, y es que debe incluir la Ronda Sur en los presupuestos del Estado. Sí, para terminar, bueno, al final es eh, apenas para acabar ese anillo perimetral de la ciudad, una demanda ya histórica en la ciudad, y luego también. Bueno, pues también he preguntarle sobre ese centro de envejecimiento bueno, que también sí. anunció aquí ¿Sí? en Elche y que precisamente ayer la consellería, bueno, pues se reunió con empresarios y universidades, bueno, pues para empezar a marcar esa hoja de ruta del proyecto del centro de envejecimiento. De hecho, eh, han, han creado ya el primer paso, crear una fundación, ¿no? Sí, ah. sí, bueno, pues una reunión que se celebró ayer, bueno, pues para establecer un calendario de trabajo y esa fundación como tú dices y bueno pues esta creación del patronato pues supondrá el primer paso para el arranque de un proyecto científico que dicen será un referente internacional y que reunirá expertos internacionales que investigarán para mejorar las condiciones de vida de las personas ante una esperanza bueno, de vida cada vez mayor. Eh, es bueno, a veces, proyecto... no, Es que nos sorprende porque es que anuncian los proyectos, crean eh, las fundaciones o los patronatos, eh, nombran a, a quienes tienen que dirigirlo y luego no sabemos dónde los van a ubicar. Es que es algo es ¿Y dónde lo vamos a ubicar? Y a veces este centro de investigación ¿qué se va a dedicar a veces? Eso no, a eh, no lo, lo importante es la creación del centro. Sí, sí. Dicen que en en el entorno ferial de IFA, pero eso significa que el desarrollo del entorno ferial de IFA, que lleva años, décadas bloqueado, ya está desbloqueado y que van a poder ahí levantar un edificio, así de pronto... No sabemos más, es simplemente dijeron el entorno de IFA. Bueno, pues ya nos aclararán, eh, nos aclararán, Chimopuz nos dirá si hay luz verde en el suelo para crear ese centro de envejecimiento, construirlo, cuándo, los plazos, que es lo que importa. Así que... Es verdad que le tenemos ganas Aprovecharemos mañana para preguntarle todo esto Muy bien Marga Eso es mañana miércoles Una jornada también complicada Tenemos al presidente del consejo sí, sí, sí. Pero hoy Además de todas estas noticias Has dicho que tenías la página de sucesos abierta ¿no? ¿Qué sí. me querías contar? Sí, bueno, pues además bueno, Un suceso que tuvo lugar también en la pedanía De la olla, ah. un robo sí. uno de los eh, ladrones eh, accedieron a un local de un estanco a través de un agujero y además de robar el estanco también robaron el coche al dueño del local por el que accedieron para poder realizar el robo y bueno, fue en un estanco enfrente de Hiperver en la pedanía de La Hoya Pues veremos eh, si hay detenidos si se consiguen localizar a estos ladrones butroneros Y aparte de este suceso, de las previsiones de hoy, ¿ya me las has liquidado? ¿Me has no, dicho? no, pues todavía no. Eh, dos cosas más: el Edil de Igualdad presenta la jornada Un Mona Elch, una ciudad multicultures, que se celebra este sábado en el centro de congresos, con la participación de las asociaciones de inmigrantes. Y además, el alcalde y el equipo de gobierno asisten a la lectura del manifiesto de AMACMEC con motivo del Día del Cáncer de Mama. Sí, sobre el cáncer de mama hablaremos en unos minutos con la presidenta de AMACMEC, Consuelo, porque la tenemos prevista para el programa La Glorieta. Vamos a abordar este tema. Es importante porque los lazos rosas, eh, que por cierto, no los tenemos. No los llevamos. Eh, no no, <risa> Hay no que sé dónde se han quedado los lazos rosas, pero eh, con esto de que ahora toda la tecnología que son virtuales y que aparecen en las redes sociales, los físicos, eh, no sé, ...habrá que abrir cajones a ver por dónde andan los lazos rosas... Sí. ...pero es el día, el día mundial contra el cáncer de mama... ...un día que nos es muy importante para colaborar... ...con asociaciones que atienden a las eh, enfermas... ...y que también reivindican más recursos... ...pues para detectar de forma precoz esta enfermedad... ...y poder tratarla porque está comprobado... ...que los programas de prevención... Eh, gracias a ello se ha disminuido de forma considerable la mortalidad de estos tumores. Muchísimas gracias, Marga. A la una vuelves. A la una vuelvo para contar bueno, pues todo lo del eh, inicio del derribo del Hotel de Arenales, actualización de datos bueno, y todo lo que depare esta jornada en nuestra web teles.es y esta noche pues, todas las imágenes en el Telenit con Salvador Campello. Muy bien, pues muchísima, muchísimas Hasta gracias. Luego. Hasta luego nosotros continuamos y lo hacemos ahora precisamente hablando de AmacMech. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Ferretería Industrial Carrus reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa.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 Son las 10 y 35 minutos y nosotros continuamos con esta ronda de noticias porque hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y por ello desde AmafMec a las 12 del mediodía se va a realizar la lectura de un manifiesto reivindicativo en el ayuntamiento. Hoy los lazos rosas o las mareas rosas eh, inundan las redes sociales y además hay eh, algunos puntos de la ciudad como el mercado central que han colocado huchas rosas para recaudar fondos con los que eh, seguir adelante con los servicios que desde ANMACMEX se presta y también para apoyar la investigación con el fin de poder combatir esta enfermedad. Y desde la Consejería de Sanidad pues, se ha destacado ese programa de prevención que desde 1992 está funcionando en nuestros eh, centros de salud y hospitales y que ah, desde entonces se han realizado más de 4 millones y medio de estudios mamográficos.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 ...pues ha descendido, se estima que ha descendido en un 28%. Pues bien, hoy para hablar de las actividades que ha programado AMACMEC... ...y de las reivindicaciones en este día tan importante... ...tenemos con nosotros a la presidenta saliente... ...de esta asociación AMACMEC, Consuelo García. Muy buenos días, Consuelo. Hola, buenos días, encantada. Hoy el manifiesto, ¿en qué se va a centrar? En, en un día como hoy, la lucha contra el cáncer de mama... ...¿qué queda por hacer? Eh, ...pues como cada año ponemos el acento en, en las cosas que se han conseguido... ...que es aumento de la investigación, aumento de muchísimos eh, diagnósticos precoces... ...pero queremos insistir en que todavía hace falta más diagnóstico precoz... Eh, ...más atención eh, las propias mujeres en su eh, el estado de su mamá para, para que el cáncer sea una anécdota cuando se coge pronto. Y respecto a las administraciones públicas, pues que eh, queremos igualdad eh, en todas las comunidades eh, de, de la nación, de, del Estado español, que no haya diferencias, que tengamos todos acceso desde el primer momento a un diagnóstico eh, rápido y a los tratamientos que nos hagan poder eh, llevar una vida, pues. Eh, lo más fácil posible dentro de lo duro que son. Eh, queremos más investigación también porque la investigación es lo que va a salvar la vida de nuestros hijos y nuestros nietas. En estos momentos eh, ha comentado, ha confirmado que se ha aumentado la investigación. Eh, ¿En qué se está notando el avance en la investigación? Eh, Las pacientes de cáncer de mama, ¿en qué lo están notando? Eh, lo estamos notando en lo que nos llega en investigaciones muy importantes de grupos en España muy, muy valiosos, como son el GECAM, como es la Sociedad Española de Oncología Médica. Tienen estudios clínicos en casi todos los hospitales de España, o en por lo menos en todas las eh, provincias, eh, que participan las socias, que voluntariamente quieren participar en esos ensayos y que nos han llegado a disminuir la mortalidad. No los casos, sino la mortalidad. Esos estudios nos dicen que la eh, calidad de la vida, que nuestra dieta, que nuestra forma de vivir, eh, tomárnoslo con, con más seriedad, hacer ejercicio, todo esto es importante. Y luego que las nuevas medicaciones, una vez que entras en un ensayo clínico, se comprueba que muchas veces nos salvan la vida o nos la prolongan en caso de que la enfermedad esté avanzada. Eh, ...pero eh, todavía España es un país deficitario en, en, inversión, en inversión pública. Eh, eh, vivimos ahora mismo en expensas de un poquito lo que las eh, autoridades quieran destinar... ...pero gracias a, a la labor desinteresada de los investigadores... ...y de todos los oncólogos de, de este país que, que se dejan la piel en, en ellos". Esa investigación ha puesto de manifiesto algunas técnicas que han sido desterradas porque no eran las adecuadas. ¿Se ha cambiado también la forma de los tratamientos o la forma de abordar esta enfermedad? Claro, una investigación a veces no llega a los resultados esperables y entonces pues, se desecha. Pero en cambio hay muchas otras que después de la fase de ensayo clínico se procede a hacer generalizada ...esa de tratamiento... ...ahora eh, los médicos hablan de, de dianas... ...cada vez más afinadas... ...el tumor... Eh, ...ahora se puede estudiar y se puede ir viendo... Eh, ...cada paciente, el tipo de tratamiento... ...muy, muy ajustado a su tipo de tumor... ...eso salva vidas y además hace que los tratamientos... ...no sean tan agresivos... ...la cirugía antes era radical... ...y ahora muchísimas mmm, mujeres conservan su mama prácticamente toda. Eh, eso es muy importante porque los efectos colaterales a la cirugía antes eran muy serios, invalidantes incluso, eh, y ahora no es así. E incluso eh, la quimioterapia ahora en muchos casos ya no se da porque antes se daba a todo el mundo. Ahora con tratamientos en pastillas sustituyen a la radioterapia, eh, la verdad es que a la quimioterapia y también a la radio. Eh, de, de 20 años a esta parte yo es cuando tuve mi, mi cáncer de mama eh, bueno, los cambios han sido espectaculares menos mal que se mejora la vida de las pacientes y sí, Consuelo, ha comentado que la ciencia nos ha permitido disminuir la mortalidad pero no los casos, ¿qué está pasando? No. ¿hay más casos? Eh, yo creo que sí, que todavía no nos hemos mentalizado que vivimos en una sociedad avanzada y muy industrializada, eh, afortunadamente, en un país de, del primer mundo y eso aumenta a los casos de cáncer de mama por el estilo de vida, eh, que tendremos que empezar a pensar seriamente en volver a tomar eh, medidas de, eh, antiguas respecto a nuestra alimentación, a nuestro ejercicio, al sedentarismo, a la obesidad. Eh, parece ser que eso es un factor muy importante, aparte de los eh, ambientales en cuanto a contaminación y todo eso que ya no podemos controlar, claro. Pero sí, es un precio que tenemos que pagar por vivir en un país avanzado. El progreso. Eh, Consuelo, por último sé que tienen otra llamada que dan tres minutos. Sí. Eh, le ha presentado, sí, sí, la he presentado como presidenta saliente. ¿Qué pasa, En Mac Meca? Hay renovación. Presidente. No, recientemente tocaba renovación de junta, el año pasado no se pudo hacer por la pandemia, prácticamente estuvimos todo el año sin actividad. Este año ha habido que renovar la junta, Nosotras la junta actual llevábamos siete años, entonces se ha renovado, eh, pero vamos, mmm, pienso que la línea va a seguir igual. Yo sigo siendo, formando parte de la junta, pero sin, sin cargo de presidenta eh, para, para ayudar en lo que haga falta, como hoy atenderos a vosotros los medios, ¿no? Y bueno, eh, creo que va a ser una continuidad, pero después de siete años, pues yo creo que toca un poco eh, renovar y que entre pues, eh, gente con ideas nuevas y con, y con el ánimo eh, completamente, al cien por cien. No es que yo no lo tenga, pero, pero bueno. Lo tiene, mm, lo tiene, lógico. Consuelo. Eh, eh, se dedica mucho eh. tiempo a esto. Y por último, ¿qué actividades eh, tendremos? ¿Marcha María Rosa en las calles? ¿Qué actividades son las que pues, han programado desde Amame? Eh, bueno, tenemos que quedar un día para contaros que posiblemente, bueno, casi seguro ya hay no carrera a finales de noviembre, pero hoy la lectura del manifiesto y, y, y, la, y la misa esta noche por las socias fallecidas. Eh, luego las mesas informativas y nosotras a disposición en la sede para cualquier cosa que necesitéis, que necesite cualquier mujer afectada, directa o indirectamente, de cáncer de mama. Nuestros servicios de fisioterapia y psicología están abiertos a todos. ¿En, en dónde están ustedes, a En la calle Legario de Marcos, 93, que está encima de Mercadona de Carros. Pues lo dicho, AMACMEC está para todas las mujeres. En la, en, cualquier, en la página web, nos pueden buscar en, en Google que seguro que aparece. Consuelo García, presidenta saliente de AMACMEC, muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a vosotros por vuestra información y difusión. 101.4, Teleelch, Radio Marca.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 Pues después de hablar con los responsables de AMACMEC en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la crónica deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Anoche se cerró la jornada número 9 en Primera División con dos resultados más. El Alavés, rival directo de los Blanquiverdes y próximo desplazamiento, perdió precisamente en Mendizorroza Roza ante el Betis por 0 a 1, con lo que sigue en penúltima posición con tres puntos. Por su parte, el próximo rival del Elche, el español de Barcelona, venció en su estadio por dos goles a cero ante el Cádiz. Por tanto, la jornada se cierra, además de con dos partidos suspendidos por el tema del virus FIFA, con un Elche Club de Fútbol que a pesar de su derrota frente a... Al Rayo Vallecano mantiene esos cuatro puntos de colchón sobre la zona de descenso y es decimocuarto. Los hombres de Fran Escriba hoy tienen jornada de descanso y será mañana miércoles cuando a partir de las diez y media vuelvan al Diez y Borra para preparar el próximo partido de Liga que será este sábado a las seis y media de la tarde en el Martínez Valero contra el Español que ahora tiene tres puntos más que los blanquiverdes tras su victoria anoche contra El Cádiz. Sin duda hay motivos para analizar esa derrota frente al Rayo Vallecano que fue superior prácticamente de punta a punta y que dejó a los ilicitanos con mal sabor de boca, probablemente el partido donde menos compitieron de la temporada. Para el encuentro frente al español, en principio Fran Escrivá cuenta con los 25 futbolistas disponibles, ya que recuperará a Diego González, el único de los jugadores que todavía arrastraba molestias y el resto están todos a disposición del técnico ilicitano. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y ya cerramos, podemos cerrar esta ronda de noticias con la información meteorológica, con la información de nuestro hombre del tiempo Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, con el avance de las altas presiones, la jornada va a estar marcada por la estabilidad atmosférica durante esta madrugada, algún intervalo muy puntual de nubosidad... Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad en la estación meteorológica de Telaels prácticamente no han bajado de los 18 grados. En el sur del Camdaels de hemos alcanzado mínimas que han rondado los 15 grados. Para esta mañana intervalos de nubosidad, nubes de tipo bajo, por la tarde ambiente mucho más soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento flojo de sureste y temperaturas similares a las de ayer máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 20. 25 grados en buena parte del territorio no pasaremos de los 25 26 grados eh, para mañana miércoles tendremos una jornada con predominio en cielos despejados, apenas veremos alguna nube de tipo alto, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y en cuanto a las temperaturas, eh, pocos cambios Máximas en torno a los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 17 grados. El jueves con el viento de componente terral que finalmente va a girar a componente sur, las temperaturas subirán por lo menos hasta los 28 grados a partir del viernes entrará el viento de levante y ya comenzarán a normalizarse los valores térmicos para el viernes no pasaremos de los 23 grados abundante nubosidad el sábado ambiente soleado con temperaturas en torno a los 22 grados 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Mejor Mudanza con Mudanzas Guerrero. Nuestros profesionales realizarán la mudanza de tu casa, nave o negocio empaquetando, transportando y después montando. Además, contamos con plataforma elevadora para llegar a la Vivienda más alta, ideal para profesionales de la construcción. Y si lo necesitas, servicio de guardamuebles. y es que no, hay mudanza que se resista a Mudanzas Guerrero Más información en mudanzasguerrero.net Vamos. Tienes que conocer la nueva terraza Restaurante restaurante Martino para cualquier tipo de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 Sando buscarte ponle atención, está sonando el despertador, ya no queda tiempo que perder, me voy de nuevo a pasarlo bien. Un viaje largo es igual al avión, playa desierta, ya sale el sol, ahora es el momento de cambiar, salir volando de aquel lugar, ya voy que llego, empieza el juego, quiero tus sensos, saborear, caramelo del Ronde caña bajo el sol, quiero ver cómo te mueves cuando bailas reggaetón, quiero verte vacilar con la luna sobre el mar, quiero ver cómo me enseñas el paisaje natural, el caramelo del. No sé cómo puedo aguantar la Ik ben niet zo Ik ben niet Ik ben niet zo goed in de tijd. Ik ben niet Ik ben a zo goed in Ik ben de limón, Ik de tijd. Ik te niet zo goed Ik de tijd. Ik ben niet Sake natural, caromelo de limon, hey. Caramelo del limón. caromelo de de limon, caromelo de limon, caromelo Y quizás Juan saltemos al fuego. Juega, juega, enterremos los miedos, sueña, sueña, mira un deseo. Yo lo que quiero es vivirte a beso. Caramelo del hijo, ronde caña bajo el sol. Quiero ver cómo te mueves cuando bailas reggaetón. Quiero verte vacilando con la luna sobre el mar. ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida?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 Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta. Quedan tres minutos para alcanzar las once en punto de la mañana. Y nosotros nos vamos, pues como hemos empezado, con más música. Y para terminar hemos escogido Los Sueños de 2021 de Dani Martín. Acaba de lanzarlo. La Glorieta se despide y vuelve mañana miércoles aquí a las nueve. Les esperamos que sean felices. Hasta entonces. Son sueños que son de verdad Me gustaría que fuera real Son sueños quiero llegar hasta el final y nada sirve si no estás En silencio te busco y sueño con poderte amar y te sigo buscando tanto tu minca te has fijado que por eso te tengo que mentar te sigo esperando tanto toen me nunca te has fijado Que por eso te tengo que encontrar Son gestos Que quiero mirar Me gustaría poderte tocar Son sueños. Quiero que existas nada más. Sigo buscando dónde estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto. Tú ni nunca te has fijado, que por eso te tengo que inventar, y te sigo esperando tanto, tú ni nunca te has fijado, que por eso te tengo que encontrar.